Para las antenas, y de lo que pasa con tus artistas, cuando Esto es Info Music. Habrá legalmente Rubia 3. la comediante Mindy Kaling junto al escritor Dan Gurd serán los guionistas de la próxima película la cual volverá a estar protagonizada por Reese Witherspoon todavía no cuenta con director ni con una fecha de estreno Info Music Soy Brittany Espinosa si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más entra a fmok.cl ¿okay? Info Music